La verdad es que la medida es un desastre. A ver, a muchas familias las va a aliviar en el momento porque eh, no van a pagar hoy, o sea, en estos meses, la inflación que se viene. Pero la van a pagar todas juntas en enero porque esta medida que es electoralista, cortoplacista, es solo hasta diciembre. Y lo que congela es el valor de la cuota no la uva. Nosotros estamos viviendo un congelamiento de la uva. Entonces, eh, la uva va a seguir aumentando lo mismo que el capital en estos meses con la inflación que se viene. Yo pedí 2.100.000 pesos y hoy debo estar debiendo más de 4, habiendo pagado mi cuota todos los meses hace 18 meses. Entonces, se incrementa la cuota y el capital. Y no, no tiene freno, no tiene tope el incremento. La presión fue tal en, en las redes y en los medios que tuvieron que salir a decir algo. Y es esto, es un parche, no existe, esto no existe, no, no, no hay forma de solucionarlo, esto no es una solución, es un parche por las elecciones.